La Glorieta, con Rosmari Alonso. Por segundo año consecutivo, el barrio del Raval se prepara... ...para convertirse en un gran lienzo pictórico... ...gracias a la iniciativa... ...de un grupo de artistas ilicitanos... ...el arquitecto Pepe Ros, Ángel Castaño y Tonia Baeza... ...quienes han puesto en marcha la segunda edición... ...del concurso Balconadas bajo la temática este año... ...desde el impresionismo hasta la actualidad... ...pues bien, para conocer más detalles del concurso... ...tenemos a Ángel Castaño, muy buenos días... Hola, buenos días, encantado de estar aquí... ...y a Tonia... ...y a Tonia Baeza... ...un placer, buenos días... Eh, Ángel, empezamos contigo. Eh, se puso en marcha el 21 de mayo. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen que hacer la gente? ¿Qué es esto del concurso de las balconadas? Bueno, este año ha sido la segunda edición, se inauguró el 21 de mayo y la convocatoria se lanzó unos meses antes para que los artistas eh, que quisieran presentarse eh, presentaran sus propuestas. Eh, este año ha habido 72 eh, balconadas, ha aumentado el número del año pasado y se trata de mostrar el arte, de llevarlo a la calle y de que el barrio tan emblemático del Raval tenga una visualización mayor y que la gente lo conozca, que es un barrio un poco olvidado y está en el centro. ¿Y cómo funciona? Porque si ya tenéis 72 obras pictóricas, ¿se tienen que plasmar en una tela que se tiene que colgar o cómo es la técnica? Tonia... Las técnicas suelen ser mayormente acrílicas, hay algunas pequeñas variantes de collage, pero mínimo, tan solo es cosida que hay alguna, pero en las bases pone que no tengan ningún efecto eh, de materiales que pueda erosionarse o que puedan caer a la calle, y por lo tanto se adaptan a las bases. Eh, son grandísimas, son como sábanas, se lucen desde lejos, la gente al verlas ve que son pinturas que están ambientadas en el arte más o menos moderno, impresionista, y lo disfrutan enormemente porque tienen mayormente las de acrílico y cosidas y tal, un, una visión de color fantástica. Eh, sobre todo acrílico. ¿Qué vamos a encontrar bueno, en, hay, en la exposición? Hay guiños a distintas corrientes artísticas y distintos artistas, como puede ser, bueno, de los impresionistas, Van Gogh, Monet, tenemos Picasso, hay guiño a Dalí, hay guiños al pop art, también Chistén ya a Andy Warhol... Eh, a Sorolla, bueno, hay un Uy, recorrido... Uy, tengo ganas todo de, de todo. ver, eh, me estás diciendo que por ejemplo en Sorolla va, vamos a ver un colorido mediterráneo, esa luz tan brillante. Sí, sí, porque sí, por supuesto, lo que más. hay una obra que son dos muchachas en la playa, uh -huh. y entonces pues Haciendo las figuras de, de Sorolla. Ah, y de Picasso vamos a ver algo de construido algún gato como la paloma, o no, los gatos del Raval. Algo, algún caballo he visto yo. Sí, ¿Sí? un <risa> guión guernica también, entonces hay... Pues eso, las figuras todas uh -huh. eh, de, de Picasso. ¿eh? ¿Y en Van Gogh, alguna noche estrellada sobre el Raval? <risa> Varias. ¿eh? Ese ha sido el ganador. <risa> el no Guillaume Van Gogh es el que más ha triunfado sí. en cuanto a los artistas que los han representado. ¿eh? Ah, bueno, entonces ya podéis dar a conocer al ganador. Sí, ya claro. Ah, pues venga. Sí, eh, claro. Yo no sabía. Ya tenéis el fallo del jurado. Sí, sí, Bien, pues dime, dime Ángel. Fue el domingo y fue a lo grande en la plaza mayor del Raval. El domingo... Eh, de las 72 obras se dieron los tres primeros premios, el primer premio, dos accesis y diez menciones, que fueron unos detallitos. Entonces el primer premio es una lista a un artista licitano que estudió Bellas Artes en la UMH y que se llama Cristian Martínez. Y el título de la obra es Nonata en el balcón. Es un retrato de una anciana. Eh, es imaginario el rostro, pero hace un guiño a todas las ancianas del Raval que se sientan en las puertas de las casas a tomar el fresco en verano, ¿eh? Y os digo los dos y sí, sí. primeros. El primero es un guiño a Dalí. La artista es elicitana, hizo también bellas artes, pero reside en Madrid. Y el título es Girasoles en Guernica. Y el segundo accesi, o tercer premio, es... De... ¿Cómo se llama la artista del primer accesi? Del primer accesi, Ruth Pérez Polo. Ruth Pérez. Y es un guiño uh -huh. al Guernica y ¿Sí? a Van Gogh con los girasoles. Sí, sí. Eh, totalmente, los totalmente. Y Qué segun... bonito. el segundo accesi, o tercer premio... Es para Esther Pelaz Molina, es cordobesa, reside en San Pedro del Pinatar y está terminando el grado en Artes en la UOC. El título Selfie ya hace un guiño al artista Lanchesten del pop art, Él uh -huh. le introduce a la obra un, un, un móvil cómic. y es una crítica a la sociedad actual en la que está ahogándose y está haciéndose la foto del selfie. Son está. obras llamativas y como no, balconada funcionan muy bien las tres. ¿no? Esto significa que hay que pasearse por el Raval, ¿no, Toni? Todas las obras están expuestas en todos los balcones. ¿Dónde está, en qué balcón? ¿A qué balcón sí, le ha esa. le ha tocado este año el honor de tener esa, esa obra galardonada con bueno, el primer a, a premio? Agradecer a los vecinos ah, que, que ceden sus que balcones. Que son ¿no? muy amables, que sí. además eh, te tocan el timbre y te llaman por teléfono, que quieren que sus balcones tengan balconada. Y les decimos, pues el año que viene habrá para todos. <risa> pues eh, tenemos o el primer premio que está en el balcón de la Plaza Mayor del Raval, donde está situado el centro social y también donde tenemos la sede de la asociación vecinal. ¿Y los accesis? Los accesis, eh, como son tantos, que son... Bueno, dos, eh, dos, solamente bueno, el, el girasol. Tenemos, acces, tenemos muchos premios. Los ya. girasoles están en la Plaza de San Juan, justo al lado de la Galería Acás y delante uh -huh. del MUPE. Ajá. Uh -huh. Eh. Y la otra está en la calle Mayor del Raval, que une la Plaza Mayor del Raval con la Plaza del Caño. Bien, pues tuvisteis una fiesta este fin de semana, pasado fin de semana, con la entrega de los premios. Y ahora, las obras pictóricas ya premiadas y todas las demás, ¿hasta cuándo van a permanecer expuestas en el Raval? Pues hasta el 25, que tendremos también una fiesta de clausura. Con la distilería que antes se llamaba SIS, pero que ahora tiene otro nombre, que es Noara, uh -huh. y por lo tanto será genial. Y os quiero decir que llevéis paraguas, que hacéis fotos lloviendo, viendo las banderolas con paraguas, también son muy estéticas las fotos. Y estamos pensando que cada vez que colgamos banderolas atraemos la lluvia, por lo tanto se van a vender como amuletos para atraer la lluvia. Sí hasta el 25 y en qué va a consistir esa fiesta esa fiesta de clausura pues bueno va a estar hasta el 25 porque queremos que coincida con las bueno, fiestas el del 25 de junio de junio que coincida con las fiestas del, del Raval, que son en honor a san juan con las hogueras con las calles engalanadas y entonces todo este mes pues vamos a dar eh, fiesta a, al barrio eh, la, el día de la retirada pues nada sé mmm, de la clausura Se, como ha dicho Tonia, nos facilitará una palometa que ya hará calor para esos días y se empezarán a recoger las obras, de modo que si los artistas ya van ese día a la clausura podrán retirar menos el primer premio, podrán ir llevándose sus obras a sus casas. ¿Qué, qué se hace? Lleváis dos años. ¿Qué se hace con el premio del año pasado y con, con este premio? Se queda en depósito y la intención es cuando se lleven, no sé, 10 años hacer una exposición con los 10 primeros premios de que se hayan conseguido en cada año para hacerlos visibles y volverlos a, a dar a eh, eh, ponerlos en valor por, por las características de cada obra. Todavía es muy pronto para decir que se haya consolidado esta iniciativa. La respuesta ya del público está garantizada porque estáis creciendo en cuanto a participación de artistas y en cuanto a vecinos que se quieren implicar más dejando sus balcones. La premisa es un balcón o las ventanas también cuentan en, en el barrio del Raval para exponer las obras? Da igual que sea ventana o balcón, pero claro, tiene que tener el, una barandilla o algo para poder colgar la tela. Si es solamente un balcón sin rejas y nada, claro, es imposible colgar el, el, la tela de allí, la obra de arte. ¿Y estáis solos para realizar este concurso? ayuda siempre algún vecino que o es jubilado o es joven y no ese día no ha tenido que ir al instituto y siempre hay alguien que coopera en el barrio. Y en cuanto a la financiación, ¿de dónde sacáis ese dinero? Porque está detrás no. la Asociación de Vecinos, está detrás la Concejalía de Cultura, ¿a quién tenéis? Está la Asociación de Vecinos, que colabora en todo lo logístico y en hacer los carteles y todo eso, la presidenta de REMA, desde aquí darle las gracias, y tenemos para los premios, porque lo demás es por amor al arte sí. lo que hacemos, los premios y las menciones, sí que tenemos una serie de patrocinadores a los que queremos agradecer eh, su colaboración, desinteres pesada y con eso funcionamos. La idea es magnífica, es eh, aportar más belleza a, y arte a un barrio tan emblemático histórico como el Raval. ¿A, a quién se le ocurrió esta, esta magnífica idea? Se ocurrió una mañana en la Plaza del Raval que me tropecé con Pepe Ross, que vive en la Plaza del Gallo y que casi siempre estamos viendo a, a un ratico allí la Galería de Castaño y nos vamos una vez a la semana a verle. Y nos chocamos y decimos, vaya, ¿podríamos hacer algo interesante? Y yo digo, sí, podríamos hacer algo interesante. Vamos a ver si hacemos algo para ahora, para el buen tiempo. Y yo, pues sí, venga, vamos a ver si pintamos algo. Y uno y otro salió de allí, nos fuimos a buscar a Castaño y dijo, venga ya. Una cosa que estaba en la cabeza de todos, porque el barrio no. de Arrabal, precisamente, es un barrio que se presta eso, el verano anterior fue eh, lo hicieron en Tabarca, participamos los tres y mm. lo llevamos rondando y dijimos, ¿por qué no lo, lo montamos aquí en el Raval? Y además, la facilidad que teníamos es que yo estoy en la primera plaza, en la de San Juan, ella está en la plaza, Tonia está en la plaza mayor del Raval, mm. y Pepe está en la plaza del Galle. Entonces, acceder a los vecinos y distribuirlo todo, pues dentro de lo complicado que es, pues lo teníamos un poquito más fácil. Y es que las calles del Raval son la, eh, el mejor marco que podrían tener para un, un tipo de, de arte así. ¿Y esto ha tenido un efecto llamada? ¿Hay otros artistas de otras partes? partes de la ciudad que también quieren llevar las balconadas a sus barrios? Yo recuerdo una cooperación que tuvimos hace unos siete años en el Corazón de Jesús que nos pidieron a la Asociación de Bellas Artes que hiciéramos unas telas colgando para rodear la zona del espacio de la Iglesia del Corazón de Jesús y quedó espectacular junto con lo floral que ponen en el suelo y ya fue una pequeña experiencia que gustó. o que pasa que... Eh, sí que nos han comentado, porque no se extiende a más barrios, de la, o llevarlo luego a otros barrios, pero las características del Raval, a ser las callecitas estrechas para contemplar las obras, son las que son la, las idóneas, porque llevarlo a otro barrio, eh, en las que las calles son mucho más anchas, son edificios altos, no se luce igual y no se contempla igual. ¿Y la participación, eh, son artistas locales o ya eh, os vais conociendo en el exterior? Sí, sí, ya vienen, en principio en el año pasado también participaron de fuera, pero este año aparte de locales y de alrededores, pues hay de Murcia, hay de Albacete, hay de, de Valencia. O sea, que hay ya de todos los mmm, las comunidades autónomas y provincias que colindantes ya están participando gente. una de Alemania de un señor de Elche que es garítono, cantante de ópera en Alemania, y es del Roal, ah. y es pintor también. Pintor y garítono. Y, y director de teatro en Barcelona, en Vaya. el Liceo. Bueno, eh, eh, eso significa eso significa que estáis siendo atractivos. ¿El premio me habéis dicho en qué consiste? El primer premio, que lo donó Paco Borja, eh, han sido 500 euros. Uh. Está muy bien. Y los dos primeros acceses, uno ha sido de Talleres Berman y el otro de Jogdar, eh, valorados en 200 euros, que yo creo que es un aliciente bueno para motivar a la gente que participe. Y dice mucho de vosotros porque está teniendo su proyección fuera de Elche, a pesar de que la cuantía de los premios pues no es muy elevada. Sí, sí, Eso claro. significa que hay mucho trabajo detrás de promoción. Y Gracias... mucha moral al arte. Y, al arte. <risa> y luego tenemos a Pepe Rol, a Castaño y a Antón, también es vecino, Pepe Antón, Y Pepe Antonio, antes de empezar, ya está diciendo, pero ¿para cuándo? Y nos pone vallas publicitarias por toda la ciudad. Pues nada, <risa> eh, estáis bien arropados, no estáis solos, la ciudad está con vosotros. Gracias por eh, trabajar, lo dicho, por amor al, al arte. Gracias a ti gracias por dar difusión. Bonita. Gracias. 101.4, Teleelch, Radio Marca.